Hola, hola, Bueno, Pali y Juan Pablo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás bien? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Oscar, eh, ¿se postergó la inauguración ahí de las obras de ampliación en el campus de la Universidad Nacional de La Pampa, que, bueno, que pertenece a Agronomía y Exactas y Naturales, del viernes de la semana pasada? ¿Ya hay fecha confirmada eh, para la inauguración? Bueno, en principio eh, con la agenda de, de la presidencia. Eh, entendemos que este, este viernes sería la posibilidad de que se pueda inaugurar con la presencia del presidente y los ministros, así que estamos trabajando en eso, salvo que la agenda presidencial se modifique, pero bueno, la idea era que entre esta semana y la otra eh, esté en la provincia con otra actividad, pero también eh, inaugure con esta, creo que va a ser la 42, el 42 edificio eh, universitario que se inaugura en este último año y medio, y todo más o menos este promedio entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados, ¿no? que son muchas aulas y laboratorios, en el caso nuestro son aulas, como decía ahí en el campo universitario Santa Rosa, que comparten la Facultad de Agronomía y, y Efectos Naturales. Bien, o sea que eh, resta que confirme presidencia, eh, a ver si se hace este viernes. Sí, en principio, el principio sería este viernes, ah, bien. ¿no? pero siempre uno deja, cuando no maneja los tiempos uno, deja el margen a, a que... Eh, digamos suceda que, que presidencia te reconfirme pero en principio están todos por lo menos toda la gente ceremonial y todo lo que in, implica las actividades previas del presidente que ya se están generando eh, entre hoy y mañana hay alguna obra para anunciar también ahí en ese contexto bueno en realidad lo que empezamos empezamos la semana pasada son eh, una obra la, la verdad que, que mucho más chica, en general Pico pero que venía de cuatro lic licitaciones fracasadas que son cuatro aulas grandes, multimediales con baños que se está haciendo en, el, en este caso el campus universitario de, de Pico, ahí que comparten ingeniería y humanas y eh, salió ya la licitación la, se va a licitar dentro de unos días lo que es por un lado la biblioteca de General Pico, también el campus ahí, y las dos que ya estarían anunciando que se está publicando la convocatoria para la semana que viene, eh, por un lado veterinaria, y por el otro lado, que son aulas ahí, y por otro lado la escuela, de, el colegio universitario, ¿no? Y eso, eh, o, y el Oscar, el, el, el colegio universitario, Y que se convocaría la licitación. Ya hay un presupuesto estimado. ¿Cómo es la? Sí, está mira el último presupuesto que vos saqué. Mm, sí, bueno. Vale hoy claro. y la semana que viene capaz que eh, no. Bueno, el sí. último que tenemos es de 1.100 millones de pesos. Mm -hmm. mm. Eh, es una obra importante porque mantener el patrimonio histórico de la fachada y lo que implica la, el, el, lo que es la biblioteca, digamos, el lugar ahí físico interno. Y después en tres plantas con dos patios internos para mantener el lugar de donde está históricamente emplazado, mantener la, como sitio la fachada histórica. Y bueno, es una obra importante en la complejidad, ¿no? Y sobre todo en el centro de la ciudad. ¿Y le, la expectativa y real de, de, de que esa obra pueda estar concluida, cuál es? Supongamos que el. Que, que vamos con esta economía así, peleándola, y que el año que viene, bueno, ojalá haya un, este, sea algo mejor. Vamos a pensar positivamente. Con, ¿Cuál es la expectativa todo, con, real? Con, sí. con esa expectativa, eh, sí. la obra demorará uno, dos, dos años y medio y se hace. Uh -huh. Como fue eh, la obra que comenzamos en el 2021, eh, que estamos inaugurando ahora, ¿no? Eh, se empezó, la idea era un año, se fue demorando, inclusive la misma universidad... Eh, fue anti, haciendo anticipos financieros para que la empresa por ahí alguna demora a nivel nacional después se recuperaba a nivel nacional y hoy es una realidad que se hace eh, la licitación significa que vamos a tener un contrato firmado y que bueno esperemos que por supuesto haya oferentes y que se comience a hacer después cambiando esas condiciones generales y alguien dice que va para la obra pública bueno Claro. Eh, son las realidades y el riesgo que tiene hoy por hoy Argentina en un el sistema electivo, ¿no? Claro. Oscar, y te consulto. Eh, los gremios, ¿Algún gremio de la docencia universitaria está reclamando la reapertura paritaria en este contexto de devaluación e inflación? Eh, ¿Qué posibilidades hay de que se reabra? ¿Están analizando? Ya, yo tuve reuniones... Siempre hacemos reuniones previas y charlas con, con los, distintas federaciones, confederaciones... Eh, tanto con Ado con Adohistórica eh Fedum fatún que es el de no docentes eh, hoy la verdad que el último acuerdo paritario en este momento el aumento salarial con la última inflación de que, digamos registrada que es la que del mes anterior eh, hoy estamos cinco puntos por arriba de la de la inflación eh, esto, o sea, inclusive hasta casi 10 puntos, que la próxima inflación sea 10%, estaríamos empatados. Igualmente, lo que estamos hablando de convocar para los primeros días, o sea, de acá una semana, más o 15 días, los primeros días de septiembre, allá tener la primera reunión para analizar y ver cómo está impactando en los, digamos, los salarios y como hasta ahora venimos haciendo, la verdad que hemos tenido reuniones paritarias casi mensuales en algún momento, sí. y, y bueno, el compromiso que, que hemos tenido con el Ministro de, de mantener durante todo este tiempo, estar en lo posible anticipando y aumentando los el, el incrementos salariales para, no, para que le vayan ganando la inflación. Así que la charla la tenemos, también estamos expectantes en función de lo que mismo Ministro de Economía planteó de alguna suma fija, bueno, todo esto estaremos evaluando día a día la semana que viene y la otra. Claro. Recién aludías al contexto electoral, eh, y más vale, no se puede dejar de, de, de verlo. Eh, uh -huh. Hemos vuelto a hablar de educación con incluyendo esa palabra, voucher. Ahora eh, uh -huh. está muy instalado en la campaña. Te pregunto o te invito a, a pensar públicamente sobre esto que está pasando, si, si lo ¿Viste en algún punto venir? Si en el mundo universitario estas ideas de Milley, que son las ideas de un proyecto, más allá de, de, de una persona, eh, uh -huh. ¿sentís que tienen eh, en algún punto una pegada? Que, ¿Que hay sectores que lo ven con buenos ojos? ¿Cómo, cómo ves el panorama? Ya, eh, no, que hablar se está hablando, por supuesto. Eh, esto en el mundo. Existe casi muy poquitos países, más Chile lo sigue sufriendo. Tuve la oportunidad hace, antes que se planteara, pero hace cuatro meses, de hablar con mi par de secretarios políticos chilenos. Y se, realmente es, es una cuestión privatista. A ver, acá hay algo que hay que dejar claro. Primero, muchas veces hablan del voucher, no, porque así tienen la posibilidad de elegir. En Argentina, el sistema universitario, eh, ¿qué estudiante no elige la universidad? que quiere ir, digamos, quiere ir a la Universidad de La Pampa, quiere ir a la Universidad de Córdoba, quiere ir a la UBA, entonces pueden decir, bueno, no, pero la, eh, tengo que irme a otro lugar y, y, y, y a alquilar, bueno, eh, el voucher no te lo va a solucionar, eso no, no cambia nada, ¿no? Okay. O sea, hoy tenés que, y al contrario, digo, lo que queda claro de ese voucher, pues lo han dicho, digamos, lo han dicho todos los asesores, toda la gente que está alrededor, es que la universidad, algo que venimos peleando durante toda la vida, pero este proyecto, dice, la universidad es un negocio, y por lo tanto nosotros lo queremos manejar como un negocio y que haya empresas privadas que ganen plata por este negocio. Cuando te decís que es un negocio, le estás diciendo a la gente que tenés que comprarlo y pagarlo, eh, y por lo tanto, lo que hay que dejar claro que ese voucher lo que está haciendo es, si hoy se destina X plata al sistema público, Lo que van a hacer es, yo estoy del el voucher y vos podés elegir qué quiere decir, que del 100% que hoy va al sector público va a ir una parte a financiar el sector público y otra parte es el Estado financiando las empresas, subsidiando los negocios de las empresas privadas que van a dar un tema universitario. Así que, en realidad, no es otra cosa que un gran negocio para generar ingresos de algunas empresas que que hoy por hoy en Argentina el sector de universidades privadas es de un 19% en estudiantes eh, y que es de financiar al sistema público para financiar un sistema privado donde haya empresarios que ganen plata. Entonces, y, y por otro lado, eh, digamos, no vemos que en Argentina haya un problema en el sistema universitario. O sea, hoy tenemos con un, una misma inversión en PBI del sector público como España. El 0,7 más o menos es de la financiación de Argentina. España tiene 1.600.000 estudiantes y nosotros tenemos 2.500.000 estudiantes. La calidad de nuestros egresados lo podemos ver que en, el, en el mundo. Cualquiera, eh, los chicos o las chicas que egresan van a cualquier empresa o sector del mundo y son considerados... Eh, realmente un recurso humano indispensable, o sea que la calidad es excelente entonces eh, creo que lo que está detrás es un negocio, lo que quieren es eh, plantear que ya no sea más el derecho a estudiar, que sea un negocio, por lo tanto pagarlo, y el que no puede pagar no lo va a tener eh, esto indudablemente va a desfinanciar al sector público Bueno, y este es el modelo que se plantea digamos, que creo que creíamos que como Argentina hacía 100 años lo habíamos dejado atrás. Claro. Eh, es decir, empezamos con la reforma universitaria, la gratuidad o el no arancelamiento de hace más de 70 años. Bueno, parece que ahora, después de 70 años, o, o la obligación de la educación en general, esto tiene más de 100, o sea, desde de la época de Sarmiento, que, que, que el país definió que la educación es una obligación, que te da derecho y te da libertad, pero no podés elegir si vas a estudiar o no vas a estudiar. Eh, te va a dar liber la, Si estudias, después te va a dar la posibilidad de tener realmente libertad. Y a nivel universitario, de vuelta, eh, el planteo es, no todo el mundo tiene eh, la posibilidad de que vaya a la universidad, eh, digo, el, el grupo de este sector... Hay los que puedan pagarlo, los pueden pagar, a los otros los subsidiaremos con estos vouchers que de última van a ir al sector privado. El sector público se va a desmejorar. Esto es lo que pasó en el mundo. Y si no miremos a Chile. Y si no tienen que tener las plata o si no te endeudaste para, porque con el voucher no va a alcanzar a, a, a ir a una, a una universidad privada antes de poner plata. Bueno, sí. Esto es lo que uno estamos viendo, pero indudablemente. Por otro lado, también seguramente hay cosas o razones eh, que se generaron este 30% de los votos y que seguramente habrá que trabajar y ver. Creo que en el sistema universitario más, hay mucha gente joven que ha votado, que ha tenido esos votos, sobre todo en el tema económico, pero cuando le preguntan el sistema universitario ahí, eh, no, no, me parece que no es el, el, el tema que es tan que tanto plantean o que no le cierra a cualquier votante de que el sistema universitario empiece a cobrarse, empiece a haber un, un valor que va a ir un sector privado. digamos, Creo que las dos cosas son estas. El, el voucher eh, es para financiar al sector privado y de financiar al sector público, eso está claro. Es para generar un negocio. Y por otro lado... Vuelvo a decir, la elección, hoy en Argentina realmente la, la universidades de calidad que hay, hoy podés elegir. Vos decís, en La Pampa tenés menos elección en cuanto a la... Sí, tenés la, la Universidad de La Pampa, pero también tenés otra de gestión privada, y muchos chicos y chicas van a, o van a Córdoba o a Buenos Aires. Hoy tenés la posibilidad de elegir. Con los vouchers va a ser lo mismo, no, no, va, no, no, no te va a dar más derecho a elegir.